Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, en principio, muchísimas gracias por este contacto, por permitirnos informar a la gente de Olavarría y de la región que está atenta a, a la radio oficial del festival para ver qué novedades teníamos con respecto a la realización de los espectáculos de esta noche. Bueno, como todos saben, la lluvia nos complicó el sistema, nos, nos complicó bastante,、eh, pero bueno, felizmente podemos anunciarles que el espectáculo de Soledad se va a realizar. Eh, estaban chequeando aquí en el escenario el tema de los equipos de iluminación, de sonido, porque bueno, con la lluvia y con el viento、eh, hubo algunos inconvenientes en el escenario y por cuestiones de seguridad se estaba chequeando todo eso.、Eh, está todo en perfectas condiciones, así que el recital de Soledad se va a hacer y va a comenzar 0.30 aquí en el Club Racing. Así que、eh, todos los que estén escuchando la radio, que se acerquen. Que vengan porque la fiesta、eh, es para largo, porque después de Soledad, además,、eh, se vino la actuación de todos los artistas que estaban programados para el día de hoy. Es muy, es muy, importante, es muy importante, Georgina, lo que estás anunciando.、Eh, vos sabés que、mm, Javier Jurado está trabajando allí en el escenario Horacio Guaraní para Radio La Barría. Nos contaba que ya, sí, sí. inclusive antes de que vos des a conocer esta noticia. Mucha gente ya se estaba acercando porque vio por ahí que el clima empezaba a mejorar、eh, y bueno, decidió regresar a, allí al escenario. Así es que... que. En realidad, te con esto,、eh, que no. La gente no. Gran cantidad de gente se fue del predio, pero mucha gente. Se quedó disfrutando de los espectáculos de las peñas, de las dos peñas que tenemos acá en el, en el club Racing, mirando lo que ofrecen los artesanos, cenando. Así que muchos quedaron por acá. Incluso mucha gente、eh, se quedó en el estadio buscando un l u g a r c i t a para a guarecerse de la lluvia、eh, y se quedó esperando a ver qué era lo que iba a pasar. Eh, pero bueno, felizmente, como te decía Julián, podemos informar esto, que se va a realizar el recital de Soledad. Sabemos, sabíamos que una postergación complicaba muchísimo las cosas, no solamente para la organización, sino por supuesto para la propia artista. Recordemos que ahora viene una, una temporada de, de festivales en los más importantes del país, Jesús, Jesús María, Costín. Entonces se iba a, a, a retrasar mucho la llegada, una nueva llegada de Soledad aquí a nuestra ciudad. Eh, si querés, si te parece bien,、eh, Julián, repasamos el programa que tenemos para luego de la actuación de Soledad. Dale, dale, Georgina, sería importante repasar entonces cuándo comienza el show de la Sole y después el resto de los artistas que siguen. El show de la Sole, recordamos, 0.30 minutos después que haya comenzado e l domingo,、eh, es decir, en la madrugada del domingo, en un ratito nada más. Eh, luego vamos a tener la presentación de、eh, Cecilia Linda y de Mario Rabe de Azul. Después los del Río, Lucía Cerezani, el grupo Ceibo,、eh, el local Pancho, Pancho Fuentes y para terminar va a estar el grupo Quebracho, Julián.、Eh, lo que le pedimos sí a la gente es que se acerque. Eh, cuando, ingresan al predio, cuando ingresaron n al p e d i c u a d o i n g r e s al r o n a p r e d i o en el día de hoy, se les colocó una pulserita de contraseña de color verde. Les pedimos que, por favor, aquellos que la tengan,、eh, la muestren, que va a ser la manera que nosotros vamos a tener de controlar que、eh, puedan ingresar al p r e d i o s í con, con facilidad, con normalidad y sin problemas. Bueno, muy bien. ¿eh? Entonces, la gente、eh, tiene que ingresar de esta manera. Eh, la Sole comienza 0.30. Eh, Georgina, eh, por ahí se me escapa a mí, no, no recuerdo si l o nombraste, ¿el grupo Alazanes también se va a presentar normalmente? Alazanes se presenta normalmente, sí, sí, sí, sí, se presenta también, hay mucha expectativa con ellos, nos comunicamos desde temprano,、eh, ya están en, también en nuestra ciudad, así que Alazanes también va a formar parte de esta noche de sábado, de la tercera, del Festival de Domingo y Folclore de Olavarría. Bueno, Georgina,、eh, sin robarte demasiado tiempo, la última pregunta, porque sabemos que también estás con mucho trabajo. Ha sido una、oh, jornada distinta, inesperada,、Así、¿eh? Para, para todos ustedes. Sí, sí, sí. Así que bueno, no, simplemente contarme un poquito.、Eh, imagino que desde la organización deben estar muy contentos, porque ya desde el día jueves, inclusive hoy, hasta con el mal tiempo, la gente ha respondido de manera maravillosa, ¿no? Sí, mira, te comento, en realidad. Eh, nos empezamos a sorprender a partir de las 3 de la tarde del jueves, cuando veíamos que llegaba gente. Recordemos que el jueves no, no hubo espectáculo en el escenario mayor, sino que estaban Las Peñas y también el, el segundo certamen nacional de pasadores. Bueno, te digo que la afluencia del público fue impresionante el jueves. Ayer viernes, que ya comenzaron los espectáculos en el escenario,、eh, más todavía, pero. Lo que más me llamó la atención es que llegó mucha gente a acampar、eh, de distintos lados del conurbano bonaerense, de Neuquén, de Córdoba, de Santa Fe, que fue más o menos lo que pudimos ir viendo, chequeando este, en las recorridas que estamos haciendo. Así que estamos felices realmente y más aún esta noche que finalmente se puede presentar su a l e g r í a en el escenario de la ciudad guaraní. Bueno, Georgina, te agradezco muchísimo, ¿eh? ha sido muy amable. No sé si quieres agregar algo más. Que los esperamos a todos, que la fiesta continúa acá en, en el Club Racing a partir de las 0:30 Soledad en el escenario mayor. Y después, todos los artistas que fuimos nombrando, Ezequiel i n d a Mario Rabe, Los del Río, a l a z a n e s Lucía c e r e z a n Iseibo, Pancho Fuentes y Quebracho para esta noche. Bueno, muchas gracias, Georgina, ¿eh? ha sido muy amable. Muchísimas gracias y estamos a su disposición. Hasta pronto. Hasta pronto. Georgina Müller, jefa de prensa de este Festival de Domingo y Folklore, confirmando entonces que el show de la Sole arranca a 0.30 y después se van a presentar el resto de los artistas que estaban incluidos en el día de hoy, entre ellos, por supuesto, Alasanes, Grupo Quebracho,、eh, Pancho Fuentes. Bueno, el resto de los artistas que tenían su presentación hoy lo harán después de la Sole, que reiteramos, como dijo Georgina, arranca a las 0.30 en el escenario Horacio Guaraní.